Hola, bueno, como, como a nivel organizativo, es una emoción tremenda ver esta cantidad de, de mujeres y diversidades, es muy emocionante. Quisiera tomarme el tiempo de emocionarme porque a la vez estaba dentro de la, de la organización, estábamos atentas a todo,、eh, estábamos demandadas por muchas situaciones,、eh, cosas que iban sucediendo y que teníamos que estar atentas. Lo que destaco de eso es que éramos muchísimas compañeras. En la organización nos pudimos、eh, entender, no hubo conflictos, siendo que había no solamente diversidades, sino que había、eh, diversidad en cuanto a lo que es、eh, organizaciones, organizaciones de base, organizaciones barriales, partidos políticos,、eh, las, las que venimos llevando a cabo todos los regionales año a año,、eh, nos pudimos separar en comisiones y la verdad que eso fue una maravilla. Hemos, hacer hermoso. una evaluación de eso es、hermoso? Es un acto político que irrumpió en José Sepaz, por lo tanto, esto es un éxito. Por ponerle una palabra este, fácil,、eh, es emocionante.、Eh, no creo que José Sepaz le pase i n a d v e r t i d a esta cantidad: siete cuadras completas、eh, de, de diversidades de mujeres, travestis, lesbianas, trans.、Eh, es emocionante. Nos miran, salen a las veredas. En los negocios sacan fotos, graban, aplauden en algunos casos. Yo no vi situaciones de hostilidad,、eh, no sé más atrás, pero bueno, por ahora está todo maravilloso.